Capítulo 8 Alcanzando al Supremo Arjuna preguntó, «Oh mi Señor, oh Persona Suprema, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el Ser? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Y qué son los semidioses? Por favor explícame eso. Oh Madhusudana, ¿quién es el Señor del sacrificio y cómo vive en el cuerpo?» ¿Y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? La suprema personalidad de Dios dijo, la indestructible y trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman, y su naturaleza eterna se llama Adyatma, el ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de esos cuerpos materiales se denomina karma, o actividad fruitiva. o tú, el mejor de los seres encarnados! La naturaleza física, que está cambiando constantemente, se denomina Adibutam, la manifestación material. La forma universal del Señor, que incluye a todos los semidioses, como los del sol y de la luna, se denomina Adidaivam. Y yo, el Señor Supremo, representado como la superalma En el corazón de cada ser encarnado me llamo Adiyagya, el Señor del Sacrificio. Y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Por lo tanto, Arjuna... Siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, Él. «Oh, parta, es seguro que llega a mí. Se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol y es trascendental» más allá de esta naturaleza material. Aquel que, en el momento de la muerte, fije su aire vital entre las cejas y por la fuerza del yoga, con una mente recta, se dedique a recordar al Señor Supremo con toda devoción, ciertamente que llegará a la suprema personalidad de Dios. Las personas que están versadas en los Vedas, que profieren el Omkara, y que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran en el Brahman. Al desear esa perfección, uno practica celibato. Ahora te explicaré brevemente ese proceso, mediante el cual se puede lograr la salvación. La situación yógica es la de estar desapegado de todas las ocupaciones de los sentidos, cerrando todas las puertas de los sentidos, y fijando la mente en el corazón y el aire vital en la parte superior de la cabeza, uno se establece en el yoga. Si después de situarse en esa práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba OM, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de frita debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Después de llegar a mí, las grandes almas, que son yoguis en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimiento en los que ocurre el reiterado proceso del nacimiento y la muerte. Pero aquel que llega a mi morada, oh hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer. En función de los cálculos humanos, el conjunto de mil eras constituye la duración de un día de Brahma y esa es también la duración de su noche. Al comienzo del día de Brahma, todas las entidades vivientes se manifiestan del estado no manifiesto, y luego, cuando cae la noche, se funden de nuevo en lo no manifiesto. Una y otra vez, cuando llega el día de Brahma, todas las entidades vivientes pasan a existir, y con la llegada de la noche de Brahma, Son aniquiladas irremediablemente. Mas, existe otra naturaleza no manifiesta, que es eterna y trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Esa naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. Aquello que los Vedantistas describen como no manifiesto e infalible... Aquello que se conoce como el destino supremo, es el lugar del que, después de llegar a Él, nunca se regresa, esa es mi morada suprema. A la suprema personalidad de Dios, quien es más grande que todos, se lo consigue mediante la devoción pura. Aunque Él se encuentra en su morada, es omnipresente, y todo está situado dentro de Él. ¡Oh tú, el mejor de los baratas! Ahora te voy a explicar los diferentes momentos en los que, cuando el yogui se va de este mundo, regresa a él o no regresa. Aquellos que conocen al Brahman Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del Dios del Fuego, durante la luz, en un momento favorable del día, durante la quincena de la luna creciente, o durante los seis meses de en que el sol viaja por el norte el místico que se va de este mundo durante el humo durante la noche durante la quincena de la luna menguante o durante los seis meses en que el sol pasa al sur llega al planeta luna pero regresa de nuevo de acuerdo con la opinión védica hay dos maneras de irse de este mundo una en la luz y la otra en la oscuridad cuando uno se va en la luz no regresa, pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace. Aunque los devotos conocen esos dos senderos, oh Arjuna, nunca se confunden, por lo tanto, siempre mantente fijo en la devoción. La persona que acepta el sendero del servicio devocional, no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios austeros de la caridad o de la ejecución de actividades filosóficas y fruitivas. Por el simple hecho de realizar servicio devocional, ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema.